La Liga Federal terminó combatiendo heroicamente contra la invasión portuguesa, la tercera invasión portuguesa, porque Portugal había invadido, siempre disputando este territorio, en 1680 cuando creó la colonia del Sacramento. Después en 1811 que obligó a los patriotas al éxodo. Y ahora venía con un ejército extraordinario con un armamento de última generación provisto por los británicos para arrasar ...con el gobierno de, de la Liga Federal... ...golpeando fundamentalmente la Banda Oriental... ...que era lo que más les interesaba... ...que era el epicentro del artiguismo. El gobierno portugués en la Banda Oriental... ...fue encabezado por un gran jefe militar... ...que era Lecor, el varón de la laguna. Y Lecor sabía perfectamente... ...que se rumoreaba la independencia de Brasil... Por lo tanto, Lecor creó las condiciones para ser un jefe militar de la banda oriental, ahora llamada provincia cisplatina del reino de Portugal, Brasil y Algarves. Aunque se independizara Brasil, él seguirá ahí gobernando, como realmente lo hizo. El reino de Portugal, un reino cruel, esclavista, que no tenía nada que envidiar, envidiar a la maldad del, del reino ibérico de España, ...estaba mucho más aliado a Gran Bretaña... ...y Gran Bretaña usaba a Portugal como punta de lanza. Cuando se independiza Brasil... ...pasamos a ser la parte más sur... ...del Imperio de Brasil. Había que independizarse. Pero hay que dejarlo claro... Eh, ...el Imperio de Brasil... ...no es los pueblos de Brasil. El Imperio de Brasil... ...el Imperio esclavista de Brasil era una cárcel de pueblos por lo tanto la lucha contra el imperio de Brasil nos hermana no nos hace antagónicos con los pueblos riograndenses con los pueblos de, de Bahía todos los pueblos que sufrían la misma opresión y con los esclavos que desde Bahía al sur es más, desde Recife al sur estaban en guerra con el propio imperio de Brasil el imperio de Brasil era un estado tan opresor como el reino de Portugal Más allá del rechazo de los pueblos, Lecor tuvo una habilidad muy interesante, que es que el reparto de tierras que se había hecho en época de la Liga Federal, Lecor no lo tocó, no se pronunció ni a favor ni en contra, lo cual generó una serie de expectativas porque él jugaba a la pacificación para mantenerse en el poder con la mayor base social posible. Incluso la rañaga, este cura... Tan interesante le propone una escuela para pobres, Lecor la acepta, una escuela lancasteriana, hace obra. Pero hay un sector que se opone, además de los pueblos, los charrúas quedan escépticos, no, no está Artigas, que, ¿qué pasa en este mundo de Montevideo? Los charrúas no son tocados. Pero hay un sector que sí se le opone al lector, muy fuertemente, a Le Lecor y al Imperio de Brasil, que es un sector de grandes hacendados latifundistas de las provincias unidas y de grandes saladeristas e intermediarios no los que están en la trata negrera, los de la trata negrera están encantados con el gobierno de Lecor pero los grandes saladeristas y los grandes hacendados que están haciendo un proyecto de proteccionismo de los precios del ganado, del cuero, del sebo, están haciendo un proyecto proteccionista con un sueño de un fuerte estado rioplatense las provincias unidas del río de la plata expulsando a, al imperio de Brasil y generando un, un país poderoso que tuviera al río de la plata como un río interior por lo tanto y esto es lo interesante este sector de grandes hacendados y grandes saladeristas buscan de alguna manera una alianza con la resistencia de los pueblos a los efectos de sacarse de encima al gobierno eh, de, de Lecor. Hay que entenderlo porque nosotros podemos decir, eh, bueno, eh, el pueblo oriental quería su independencia, quería su soberanía, quería sacarse de encima a los brasileros. no es así. El pueblo oriental y sectores importantes de la oligarquía oriental están buscando volver a un proyecto ...que la presencia del Imperio Brasil eh, les prohibía. No perdamos de vista esta contradicción esencial... ...en el seno de las clases dominantes. Porque va a ser clave para entender los 33... Es decir, tenemos por un lado la gente de la trata, enormemente ricos, la trata era más suculenta que la explotación de la tierra y que la ganadería, que están encantados con la ocupación portuguesa y brasilera. Tenemos por otro lado grandes aladeristas y grandes hacendados con un proyecto de Provincias Unidas del Sur mucho más abarcativo que se enfrentan a los intereses De, de la, la provincia de Cisplatina. El nombre Cisplatina, que le da Portugal a su conquista del sur, viene de aquella famosa conquista de los romanos, de la Galia Cisalpina, o sea, la Galia de los Alpes, este, cuando conquista Francia, cuando el imperio romano conquista lo que es hoy Francia, ¿no? conquista los pueblos francos. De ahí viene lo de Cisplatina, como era Cisalpina allá. Pero vamos a ponernos un minutito en la cabeza de los ...habitantes de Montevideo, de ese Montevideo... ...entre 1800 y 1828. En el fuerte, en 1800, ondeaba la bandera española. En 1807, si miraban para arriba, ondeaba la bandera inglesa... ...invasiones inglesas. En 1815, si miraban para arriba, la bandera de las Provincias Unidas... ...sustituida con la entrada de Otorgués, ...por la bandera de Otorgués que todos conocemos ahora se baja la bandera de Otorgués y sube la bandera de Portugal. Pero con la independencia de Brasil, se baja la bandera de Portugal y sube la bandera del imperio. O sea, no daba para sustos. Es decir, cambiaba demasiado, lo cual genera también cierta apatía en la gente ante el cambio violento de gobiernos. Pero el problema de, de la cisplatina es que eh, tiene que ver con una cosa mucho más antigua. Si uno mira en el mapa Uruguay, puede ser pensado como el lógico apéndice sur de Brasil. Pero si uno mira el río de la Plata, como la otra orilla de un estado río platense Y los mapas durante siglos eran tan inexactos que en España todo el mundo sabía que el río de Janeiro era propiedad del rey de Portugal que Buenos Aires era propiedad del rey de España. Pero la territorio oriental nació como frontera y tuvo mucho más identidad de frontera de lo que nosotros creemos. Es más, el portuñol era el lenguaje normal de Florida al norte. Después la, la, la educación pública y todo fue imponiendo el español de sur a norte. Pero también hay que entender la identidad de frontera que existió siempre en el pueblo oriental. Por lo tanto, la cisplatina no fue vista por todos los orientales como una opresión, sino que fue vista fundamentalmente como nat el natural vínculo que había con los gaullos de Río Grande do Sul y con el norte de Brasil. De todos modos, la cisplatina estaba condenada a morir porque los aliados ingleses del imperio de Portugal los aliados ingleses del imperio de brasil no querían bajo ningún punto de vista que este estado impetuoso lleno de riquezas de, de, de recursos naturales en que se estaba transformando brasil bajo control de los masones que dirigían la corte de río no querían los ingleses de ninguna manera que este brasil llegara hasta el río de la plata por lo tanto el imperio de brasil minado por las luchas rebeldes de los quilombos, de, de, de los patriotas, después de los republicanos, va a tener un creciente aislamiento que va a hacer debilitar el proyecto de tener una provincia del sur que se llame provincia cisplatina. Sumémosle a eso la fuerte presencia de saladeristas y de terratenientes contrarios y entonces podemos entender que la cisplatina no se iba a mantener faltaba la chispa para encender el incendio y esa chispa fue el desembarco de los 33